Riochak, Bidasoaaldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8etatik arte. Pauzu mediak ekoiztutako saioak Racha el Dion, Membrirro, Uñeta Comarmitaco. Aspaldico, ¿eh? Bueno, aquí estoy de nuevo con este programa. Recién escuchaba un poco esto, no es Libertango, no es Piazzola, para el que le guste Piazzola tanto como a mí al eh, descubrirán esto que es eh, música árabe de dónde se alimentaba un poco también Piazzola. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los de los pepinos. Los pepinos, el pepino negro y el pepino verde, el pepino verde el de la comida no sé cómo está aquí no les no atendan sus caras esta clarinete pepino belcharana o sea que por eso empezamos con esta música árabe con el clarinete ahí a tope una chapita un poco interesante pero sobre todo por eso, ¿no? para que puedan ver de para mí entender de dónde se nutría un poco Piazzolla para mezclarlo luego con el tango con el bandoneón con el violín pero bueno acá encontramos que el clarinete empieza a alimentar este recorrido que haremos hoy disfrútenlo un ratito más Bueno, es andudala. Clarinate eh? mm -hmm. en chungo du, clarinate en eh? chute mm -hmm. narigara, estilo ta kultur es de Pero en esta segunda parte del, del, del tema que estamos escuchando, no es precisamente el Craniente que canta, el Craniente está detrás ahora, al principio sí. Este instrumento, no recuerdo lo se llama, pero es como una especie de caña eh, que, que no tiene embocadura, se sopla como cuando uno sople una botella, como es un típico instrumento árabe, también turco, que también lleva a Grecia. Yo creo que de ahí donde se muten las, las melodías que luego eh, se hacen con el rey. lo bien que se mezcla simple increíblemente con alguna cuerda. En el jazz, en el swing, en la época de de New Orleans se, también se nota que las cuerdas de la trompeta Kainetti y las cuerdas se, se enganchan siempre puedo sonir al unísono. y ahora vamos a empezar a escuchar el clarinete. Pero en boca de un argentino, Marcelo Mogilewski. Y esto ya es klezmer, klezmer americano, el klezmer ya contaremos, ya he contado un poco que era. Y es eso, las melodías árabes judías con instrumentos europeos. Lerner Mogilewski es este disco. A disfrutar. será Marcelo Mogileski Ahora vamos a escuchar Duke Ellington Una orquesta del año 1930 por ahí más o menos Muy bien, para comparar un poco eh, todos los estilos empezamos Música árabe, Klesner, luego Swing y ahora otra vez un poco de árabe Para disfrutar con ese increíble Por ahí comparando, luego un poco de Cabo Verde, también un poco de, de algo latinoamericano Bueno, un poco de todo el, ¿eh? y cada vez se va mezclando cada vez más usate en saizu pepino belzarana el carinete ha ido evolucionando de ser un instrumento de 11 llaves a tener 17 lo cual facilita esa, ¿no? esa gran amplitud de, de registro que puede jugar por lo grave jugar jugar mucho por, por lo agudo también y sobre todo también poder cantar y ser tan expresivo como es, gracias a las cañas siempre son expresivas el pino también el pepino verde también tiene familia y eh, quizás la enetres a familia puede ser el lobo, el fagot y las demás maderas y cañas pero en el caso del pepino verde puede ser pariente del, del melón que a mí al principio en las ensaladas que había que había pepino no me gustaba porque me traía me recordaba el gusto del melón sin embargo el melón me gusta entonces dije ah quizás estoy agarrando la ensalada así que hoy hablaremos del tabule ¿eh? Gero hitz eginendu du gutxi gara bera lantzen dela. Pentsaten da, indiarra dela. Baina, hainbeste zabaldu da. Ezine eh, eskoa dela jarkitea bere jaik. Oso garran da Grecia, Arabiar, eta Italiar sukal daritzarako. Erroma tarrek, e europa zuten, eta españolek, ego Amerik eh, amerikarat eh, eraman zuten. Por lo género se, se usar mucho siempre en ensaladas, eh, de distintos modos. Lo que hacen mucho los árabes, los mediterráneos, los, los griegos, los turcos, es picarlo muy, muy, muy finito. Y en la nueva comida esta que han inventado los, los judíos en su nuevo país inventado también, es de dejarle la piel para que tenga más color verde y para tratar de hacer algo diferente. ¿no? Pero en realidad, bueno, en la comida árabe, la comida semita, está siempre el pepino dando esa frescura, ese aroma también. pero bueno, siempre bien bien bien bien picadito, ¿no? donde hay pepinos se, se nota, se sabe siempre como donde hay clarineto, ¿no? Bueno, tabule. Tabule no la preparasteco. Olivas. Eh, cuscús seco con achiote ardía, le nen. Bueno, eso cocinarlo bien está cuando está bien hecho se le usa como un ingrediente más de esta ensaladadero, y tomate, tipuli ardibat, también bien bien, oso oso chiqui chiquía. Bueno, perejil Piper Bell, Chamenta Barachuri, Comino, Gasta oliva Dana Catillu Ahí bien batidito, bien batidito Y dejarlo un rato que eso coja fuerza Para mí es importantísimo Que tenga la menta Y el perejil ¿no? Y todo eso Ponerlo junto con el cuscús Y dejarlo de reposar un rato y van a disfrutar de una ensalada, si está en, en copón una ensalada en copón y si no una ensalada del copón. Anduán Mezala, Olaín Chevertan, Gaude Cabo Verde, Cesaria Evora. Disfrutar un poco de esta. De esta excelente voz que tiene esta mujer. Y también un caínete para condimentar. Tem a ma cousa vura Angolango pulsa da meus cada matan me agora pa manhã que mim Angolango loi pulsa da meus cada matan me agora pa manhã que mim vida sa meus ta viver para de adino mas che sem a ma Essa vida só vidas são vinhões de viver, Paró de limão, pra cheia, Sem a cama que sabe o Angola, a angola, e poça, Minha os catamata, Comecoar a, a, a pa' manhã, caminha. Angola, angola, e poça, Minha catamata, Comecoar a pa' manhã, caminha. É convivência, de senhores, vivência A ciência de um consequência Resistência de um extravagância É convivência, de senhores, vivência A ciência de um consequência Resistência de um extravagância Angola, angola, oi, poça A minha uns que a tá matando Vem com o ar para minha caminha Ando andando a lo esposa, va niños catamata, oh, oh, oh, oh. Senhores, vivência, paciência de uma consequência, a distância de uma convivência de senhores, vivência, paciência de uma consequência, a distância de Angola, Angola, não é da minha unha se me embora para a manhã caminho. Angola, Angola, não é da minha unha Me cuara pa mañaca mi Angola ngolo kursa A miñoscata bata Me cuara pa mañaca mi Angola ngolo Me cuara pa mañaca Angola ngolo Me cuara pa mañaca Bueno, y así como los españoles llevaron el pepino hacia América, supongo que los portugueses lo llevaron a cabo verde eh, y habrán llevado también el pepino, la verdad que supongo que sí. Pero bueno, por suerte la gente originaria sabía hacer cosas muy buenas con, con lo que tenían los con los europeos cosa que quizá los europeos no supieron hacer muy bien con todo lo que le quitaron a salud a las culturas originales si no miren dónde vivimos y cómo vivimos. Y así se fue Cesaria, Ébora. Y nos quedamos con las culturas americanas. Ahora, que luego de esta bonita canción de Cesaria vamos a escuchar a Esca, Cubano. Grupo que ya hemos escuchado aquí. Con una con una cumbia. Cumbia en menor. Espero que le gusta y sabe de música. bien disfrutamos de los solos, no solo el de sino el saxo, ese buen solo que vamos a escuchar. Eh, Hassan Aidu. Arabiarrek, eh, hijitorek eta judat judata ret, Amerikako estatu batuetara, Emiratu zuzenean, Klesmer sartu zuten. Eta horrekin swing elikatu zuten. Online kuntatzen lesmer klemer americano del más yanke y el más judío asquerosamente que pueda haber, pero muy divertido y una pieza de reliquia. Chute Arete, Naftule, Naftule fue sin dudas uno de los mejores y de las primeras grabaciones que hubo del Klesner en su clarinete, negro, pepino negro. gaudazo inklésima. or to hear other relics do it appropriately inexpensively with postal telegraph ready written messages sent for 20 cents locally slightly more nationally w new york the following is transcribed From atop the lowest state theater building, your American Jewish hour. <laughs> the B Manashevic Company, world's largest matzo bakers, happily present Yiddish Melodies in Swing. The Bridegroom Special. The <laughs> Special. Fantastic. Bueno, y como nombrabas, uno de los protagonistas de aquel swing era Naftule y este es un, un grupo de también de Estados Unidos, Chirim Klesmer Orchestra, que le hace un homenaje a este tema llamándolo Los Sueños de Naftule, Naftule Dreams. Fantastic. Thank you. Brandero. Música kurda Se linsamán checo el chute david crack y con esto los dejo hasta la próxima pues te va a tarde o no pasa está bueno disfruta tú, eh Lasoldeko Herri Mugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak